Muy bien, quiero hablar de economía contigo, como cada miércoles, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, a ver. Vamos, vamos a hablar del gran desconocido, siempre yo le digo de esa manera, lo nombro de esa manera para nosotros los uruguayos, tan cercano y tan desconocido, que es Brasil. Vamos a ver un poco cómo está la economía de Brasil, ah, me gustó. se puede a ver qué pasa, verdad a ver sí. qué podemos esperar. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que hay a nivel internacional con el nuevo gobierno? Esta transición que aparentemente se tranquilizó, que venía bastante cambiada. Sí, este, bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, en primer lugar, este la como habíamos mencionado en alguna otra oportunidad, Jorge, esta semana el futuro presidente, a partir del próximo año, del primero de enero, eh, Ignacio Lula da Silva, anuncia quién va a ser el presidente del Banco Central de Brasil, El, el candidato a esta altura nominado es Roberto Campos Neto, una figura que, como tan desconocido es Brasil para nosotros, también muy desconocida es la gama de profesionales que tienen eh, ellos ahí en este en, en Brasil. Bueno, en realidad es una figura que da, de alguna manera, tranquilidad al, al mercado financiero porque vista mucho de ser una persona que esté, esté muy alejada de las tradiciones, de las políticas económicas y por consiguiente lo primero que el mercado reaccionó, lo primero que dijo a este nombramiento es bueno, nos quedamos tranquilos porque es, es la continuidad de lo que hasta este momento se ha estado realizando por parte de la autoridad monetaria en Brasil, o sea, fue tranquilizadora la noticia. Eh, de hecho, el Banco Central de Brasil ha sido uno de los principales eh, actores en los últimos años en el combate de una de las principales preocupaciones que tiene Brasil. Fue uno de los primeros países en el mundo en tomar una actitud fuerte con respecto al combate de la inflación. La inflación en Brasil en el año 2021 estuvo por encima del 10%, 10,1%. Cerrado a abril de este año 2022 ya estaban en el 12,13 y ahora los últimos datos que hemos recibido es eh, ha sido una desaceleración importante de la tasa de inflación a tal punto que se estima que este año, en el año 2022, va a estar cerrando por debajo del 6%, se habla de un 5,8 y para el próximo año un 4,9. De hecho, esto demuestra que Brasil, la política monetaria que llevó adelante el Banco Central de Brasil con fuertes subas de las tasas de interés está dando sus resultados, siempre tiene un rezago en estos países, eh, está dando sus resultados y avisó entonces que el próximo presidente del Banco Central de Brasil, el señor campos neto va a tener las manos bastantes libres eh, para comenzar a desarmar esta política eh, monetaria restrictiva. Hoy en día la tasa de interés de referencia que tienen ellos, que es la SELIC, eh, perdón, está en el 13,75%, Tiene mucho campo como para poder comenzar a reducirle de esa manera estimular la economía eh, brasileña. La contrapartida de eso, y ahí tenemos que ver nosotros, es que si todo lo demás eh, se mantiene constante, la caída de la tasa de interés tiene una, una contrapartida en el valor del real o el valor del dólar en Brasil. Si es lo que todos esperamos, que esta inflación tienda a seguir bajando y por consiguiente aumenta, esta suba de tasas de interés detenga y comienza el proceso contrario, que es la reducción de tasas de interés, vamos a empezar a ver un real más débil y, por ende, un Brasil más competitivo, lo cual para nosotros no es un tema menor, porque muchos de nuestros rubros exportamos a Brasil y, fundamentalmente, el sector servicios, el turismo, tiene en los brasileños siempre este, la mano salvadora. Nos acordamos de Brasil cada vez que nos está haciendo mal este, en algún rubro Por ejemplo, en el tema turístico, cada vez que no vas mal, tratamos de ir a conseguir nuevos turistas brasileños. Y, de acuerdo a los últimos datos que hemos estado viendo, en materia de comercio internacional, cuando China comenzó a flaquear un poco en su demanda, nos acordamos otra vez del Mercosur y de las bondades del Mercosur, y Brasil pasó a ser el principal cliente de nuestras exportaciones. O sea, un real más debilitado puede detener un poco este proceso. Por lo pronto... Las noticias en ese sentido son bastante alentadoras y se mantiene esta tendencia que daría la impresión de que sí, eh, eso va a ocurrir. Vamos a ver que en este año el crecimiento económico de Brasil va a andar en, el, en torno del 3%. Se habla de una desaceleración en el año 2023, pero es muy prematuro pensar en ese sentido porque a partir del próximo año que van a empezar a aplicarse las medidas económicas del nuevo gobierno y a uno eh, le parecería que lo más lógico es que el gobierno de Da Silva, de Ignacio Lula Da Silva, sea de fortalecimiento de la demanda interna y del consumo, algo que ya hizo en sus primeros gobiernos, en el primer periodo de gobierno y en parte de su segundo periodo de gobierno, le ha sido muy exitoso, yo diría que es prácticamente un hecho que comience a reiterar esa experiencia, Y por consiguiente, este crecimiento económico para el año 2023 sea un poco reforzado con respecto a las expectativas que tenemos hoy. el otro La otra gran ventaja que va a tener el futuro presidente es un déficit fiscal primario controlado. De hecho, tienen un superávit fiscal, o sea, los gastos son menores a los ingresos sin pagar eh, intereses de deuda, andan en el 1,9% del superávit fiscal primario, totalmente controlado en ese aspecto dándole otra vez eh, espacio al próximo gobierno como para poder gastar un poco más del lado del Estado, otra vez en línea con lo que ha manifestado el futuro presidente de Brasil. Ha habido una importante mejora en estos últimos meses en, en la producción de servicios, que es un rubro importante para Brasil. Hace cinco meses consecutivos eh, el sector servicios está creciendo, Las agencias internacionales, concretamente Fitch, por ejemplo, de calificación de riesgo, eh, evalúan muy bien al próximo gobierno, le dice, eh, tienen muchas expectativas positivas y no creen que haya grandes cambios, esto tranquiliza mucho al mercado. Y si hoy fuera poco, en estos últimos días hemos visto los resultados eh, económicos, financieros del Banco de Brasil, una institución eh, de estatal eh, que actúa en el ámbito privado, donde... Las ganancias de este año, enero-septiembre del año 2022, eh, se ubican en 238.000 millones de reales, un 50,9% más que el año pasado. La contrapartida fue el Banco Bradesco, que tuvo resultados negativos, pero da un poco la pauta de que la economía brasileña está relativamente bien parada y pronta para una reactivación económica del lado de la demanda interna, que aparentemente sería la política del próximo gobierno. Habrá que tener en cuenta, repito, que Brasil es hoy en día el principal cliente de nuestras exportaciones. Lo reitero, la única duda que le puede quedar al presidente brasileño, al futuro gobierno de Brasil, es que China muestra señales interesantes, importantes, de debilidad económica y China, para Brasil, es el principal destino de sus exportaciones. Por eso, todo esto que se ha estado hablando de acuerdos, la posibilidad de Europa, bueno, está en la carpeta del próximo gobierno como una alternativa, probablemente, a una eventual eh, debilidad económica china acentuada, lo que ya hemos visto en los últimos meses. Así que, creo que desde mi punto de vista, Jorge, eh, la realidad que, por lo menos desde comienzo de inicio del próximo presidente da Silva en Brasil, son bastante ideales para sus perspectivas, para su visión de la economía. bueno Luego veremos en la práctica que se concreta, pero daría la impresión que el plato está bastante bien servido como para que pueda desarrollar una política económica acorde a sus perspectivas filosóficas, a sus visiones, y que eso justamente es lo que hoy en día estaría pronto Brasil como para empezar a recibir a partir del próximo año. Veremos en la práctica y esperemos que todo sea para bien, porque nosotros, repito, somos hoy en día muy interesados en que a Brasil le esté yendo bien. La verdad que es una una noticia, podríamos decir, fuera de contexto, teniendo teniendo en cuenta que hasta hace 48 horas las rispideces, los desencuentros y las preocupaciones en lo que tenía que ver con la transición brasileña era este moneda corriente. Sin embargo, por suerte, por suerte en los hechos, la situación está siendo mucho más, ¿cuál es la palabra? Eh, más equilibrada que lo que uno podía pensar, ¿no? Sí, efectivamente, y también yo este, insisto, para mí el futuro presidente Lula da Silva es muy zorro y saben bien cuándo hablar y qué decir y en qué contexto lo que hasta este momento ha dicho y ha realizado Es como para bajar las eh, las aguas, tranquilizar las aguas y dar mensajes tranquilizadores al mercado. En materia política también ha actuado de la misma manera, ha lanzado este, negociadores que son mucho más afines a los sectores que eran más complicados, por lo menos ese centrado brasileño que hay que traer de alguna manera el gobierno por parte del el, el futuro presidente para poder gobernar con mayor tranquilidad daría la impresión que el vicepresidente es la persona indicada y ese ha sido el interlocutor. Hasta este momento hemos visto una una postura bien brasilera, ¿verdad? Mucha cautela, mucha prudencia y mucha diplomacia. Bien, ojalá que siga todo así. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Muy amable. Hasta pronto. Gracias. Chao. Frecuencia abierta